...la situación que está viviendo el municipio eh, de Santa Isabel a partir de una denuncia que radicó Marta Paturlane eh, que denunció al Viceintendente y Director de la Escuela 99 Guillermo Farana por incidentes violentos. La otra víctima de esta situación o otra de las víctimas de esta situación es Zulema Ordienco, Secretaria de Agronomía de ahí de Santa Isabel. Eh, Zulema, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Pablo. Un gusto... Y saludo a tu audiencia en esta mañana. Bien. Eh, Zulema, eh, vos sos otra de las víctimas eh, del accionar violento de Guillermo Farana. Eh, tengo entendido que has eh, hecho una presentación también eh, en la Fiscalía ahí de, de Santa Isabel para que se investigue. Sí, sí, la verdad que sí. No, no soy la única, pero bueno, eh, ese día 26 este, eh, sufrí violencia de género verbal por este señor por el vice y, y también director de la escuela 99, como vos lo has dicho uh -huh. si sí, yo hice una una denuncia eh, con la fiscal eh, moyano uh -huh. claro es, en, la fiscal, es la fiscal de la de de claro que tiene jurisdicción, Victoria, sí. tiene jurisdicción ahí ante Vitorica uh -huh. sí este bueno uh, eh, te quisiera contar más o menos lo que, sí, lo sí. que, lo que me ocurrió a mí a ese día. Mm. Si sí, tenés un tiempito. Sí, sí, Zulema, eh, contanos, contanos a ver qué expusiste qué, qué, qué en la denuncia si se si hace público todo esto. Sí, mira, el día 26 de, de agosto eh, teníamos una, una, una exposición de, de gente por, por, por la Internet. Mm. Eh, habíamos casi estábamos todos los funcionarios, los concejales y el y el vice y la señora intendente. Mm. Eh, bueno, en medio de la de la exposición de, de, de esta gente, este, de la nada se levanta el el el, el, el vice, eh, el viceintendente Farana, eh, se para enfrente a la mesa de de que estaban exponiendo esta gente eh, sacado forado eh, tira una agenda o un o un cuaderno sobre la mesa eh, imagínate vos el, el, el ruido el, el, el eh, la, la la la explosión o el sí. o el gesto mal gesto de tirar algo sobre una mesa quedamos todos atónitos porque no digamos estábamos escuchando una exposición, una charla de esta gente que yo te digo por el internet sí. y bueno, a los gritos empieza a, a acusar a la a la señora a la señora intendente mm. y le dice de que no, no no va a pertenecer más a la, a la gestión de que, y bueno a los gritos de que de que él era, era peronista, justicialista y Bueno, todos nos quedamos azorados porque no, no, no nos imaginamos a, a qué venía todo eso, mm. eh, sacado en sí, acusando, acusándola a la, a la señora intendenta y, y en esas acusaciones que hace también me, me nombra a mí diciendo eh, que, que, que, bueno, que desprestigiando mi mi trabajo, mi, eh, mm, haciendo acusaciones falsas, eh, a los gritos, eh, eh, queriéndome hacer callar la boca porque yo le dije, bueno, yo en todo el modo de que, de que se calmaran las cosas, le dije eh, que, que dijeran nombres, a ver que, a quién... Eh, ¿Por qué me estaba acusando de, de, de esa manera? Sí. Y, y bueno, sacado y salido, me dice: Vos te callás, vos no hablás, la que tiene que hablar es, la, es Marta, me dice así. Eh, todo a los gritos, sacado, diciendo palabras fuera de lugar. Eh, bueno, nos quedamos todos, imagínate ese, ese momento, ¿no? Nos quedamos mm. todos es mal porque no solo eh, eh, eh, dijo de que, que se iba de, de, de la gestión porque como que nadie servía para nada, como que no hacíamos las cosas que teníamos que hacer según su criterio. Eh, bueno, este, la verdad que ese día fue un, fue un mal momento. Es una cosa que yo te lo diga, te lo cuente, y otra cosa es vivirlo ahí, mm. es vivirlo, este, porque de que te de que te acusen de, de de falsas cosas desprestigiando el el trabajo que hacemos todos como funcionarios más en especial en el mío porque se refirió a mí me dio me, a, me dijo con nombre y apellido mm. queriéndome hacer callar en un momento que yo le digo bueno que diera nombres porque mm. como éramos muchos los que estábamos ahí Y eh, aparte, en un tono mal sacado, eh, gritando, y bueno, todos sin decir un, una palabra, nos, nos pusimos todos mal, claro. es... por, el, por el gesto y por la acusación, en un momento se viene muy cerca de, de la señora y acusándola a vos, esto y esto, eh, que dijimos todo bueno, acá le, le tiro un manotazo, este, esperábamos algo así claro eh... bueno nos quedamos todos mal con el en fin ese día esa noche terminamos de que eh, eh, llamamos a a la secretaría de la mujer eh, por suerte este yo hablé con con, con Flavia eh, y, y Silvana eh, hablamos y bueno pudimos un poco eh, sacarnos esa angustia que teníamos ese, ese estupor de, de ver esta persona no nos esperábamos porque digamos, es un señor director de la escuela 99 no, no esperábamos esa actitud, de él, esa, mm. esa, esa, esa violencia eh, verbal ese, esos gestos eh, no la verdad que nos quedamos todos muy, muy atónitos muy, mm. muy, muy desconcentrados porque No era ni el momento, ni el lugar. Sí, y, la, y sobre todo, y no sobre todo que... la forma, por lo que contás. Claro, la forma, la manera. La manera violenta de dirigirse hacia ustedes. Eh, Zulema, vos pudiste hacer la, la denuncia en la fiscalía. Eh, ¿qué te ¿Avanzó la causa? ¿Tenés alguna novedad? ¿Sabés si eh, se tomó alguna medida? ¿Nos podés informar de eso? Vos sabes que no, no, no, hasta aquí no no no nos... Sí, yo hice una denuncia por violencia de género. Sí. Verbal. Mm. Sí, sí, por los gritos y sí. por, el, por el modo de quererme hacerme callar, eh, digamos, quitándome la, la opinión de... Ya te digo, yo quise como decir, bueno, acá lo calmo, que si mm. él da, da nombre, bueno, se fue, refería a alguien... Mm. Pero no, no, no, fue todo lo contrario. Se fue a los gritos, en la, en la puerta estaba una de las, de las chicas de la concejal mm. y, y la apunta así con el dedo y le dice, y esperate la que se viene, mm. le dijo a ella. Claro. Y salió a, lo, a los gritos. Mm. Los cuales los, los, los varones funcionarios lo, lo siguieron como en todo para calmarlo. Mm. No, no, no seguió muy, muy, muy sacado muy sacado entonces bueno lo dejaron eh, se fue eh, la semana pasada eh, cuando hablamos con Marta nos decía que no es el primer hecho así que protagoniza Farana no esto es una es es un es un es un cúmulo de, de hechos claro. como eso es más desde desde desde un principio que fue algo que molestó a los a los empleados municipales A la gente que hace años que está trabajando ahí eh, que él desde el momento que entró en diciembre eh, compró cámaras sin el consentimiento de la de, de la señora intendenta sí. y puso cámaras eh, en todo dentro de la de, de, de la municipalidad mm. eh, o sea como cámaras las cuales él estaba vigilaba por por, por su teléfono celular ah. eh, Zulema... eh, y ahí te hago una consulta puntual. Eh, cuando sí. te recibieron la denuncia en la fiscalía, eh, ¿qué, qué te, ¿te hicieron algún comentario sobre lo que estabas denunciando? Eh, ¿Te dijeron algo? No, yo fui con la, con la certeza de, de hacer una, una denuncia por violencia de género verbal. Mm. El modo, los gritos, no es la manera. Y como te digo, no me esperaba de alguien que es un director claro. de escuela. Sí, sí, sí más vale. O sea, ¿Y, ¿Y vos esperás eh, que, la, que, que la fiscalía actúe eh, con tu denuncia, y que se pueda es, hacer algo? Y, y yo espero que sí, mm. espero que sí. Eh, qué sé yo, nosotros, estu eh, ya te digo, hablamos con la... Eh, con las ah, chicas de, de la Secretaría de la Mujer, con Flavia y sí. Silvana, pero también se, eh, a todo esto también vino la unidad local de género. Sí. Eh, bueno, eh, estuvimos también este, como, como con ese acompañamiento, porque te digo, la verdad, yo es el primer hecho que vivo eh, de, de ese modo, de este modo así... Sí. Violento, te digo. Yo he trabajado con gente, con compañeros varones en varios lugares y nunca tuve un hecho así. Claro. Y menos me lo iba a esperar de una persona educada, director de escuela. Sí. No, no, no, la verdad que no me lo, que no me lo esperaba, realmente. Eh, bien, Zulema, eh, queríamos tener otro testimonio eh, sobre lo que ocurrió ese 26 de agosto ahí en la municipalidad. Eh, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés agregar algo. Eh, no, no, ag agradecida por haberme llamado este, y bueno, le, les agradezco mucho. Yo sé que estuvieron de, desde un principio llamándome, mm. eh, apoyando, apoyando esto de, de que, bueno, no más violentos porque... Eh, queremos que las mujeres de una buena vez tengan la libertad no tan solo de, de trabajar en política o en, en varios eh, lugares eh, sino que bueno no encontrarnos con estas personas que eh, machista vamos a decir mm. en una palabra y, y, y también quiero eh, dejar algo muy muy destacado de que eh, repudio, repudio totalmente este hecho y, y cualquier hecho violento hacia las mujeres y también este, a apoyar a la señora intendente, a la señora Marta Partulán eh, porque la verdad que esto terminó de esta manera pero eh, era un, un suceso tras otro de, de parte de, de, de este señor eh, y bueno eh, eh, mi apoyo hacia ella y, y el repudio total de, de, de, de este señor y de este hecho en particular que, que nos tocó vivir a todos bueno. pero en especial a mí que, que bueno que fui acusada de, de, de cosas que no, que no son así eh, bien Zulema y, eh, muchas gracias eh, de vuelta por los minutos de estos, hermés. No, eh, muy que, que muy tenga, agradecido. Que tengas buen día. Saludo a Paola también. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Eh, la palabra de Zulema Ordienco, secretaria de Agronomía de Santa Isabel, otra de las denunciantes contra Guillermo Farana, el viceintendente de la localidad de Santa Isabel,